Contacto con Antonella Zárate, que es del MTE y de Vientos de Libertad. Buenas tardes, Antonella. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Antonella. Muchísimas gracias por este, convidarnos unos minutos de, de tu tarde, de tu siesta. Por supuesto, no hay problema. Un placer. Bueno, para nosotros lo mismo, Antonella. Queremos que nos cuentes qué es Vientos de Libertad. Y mira, Vientos de Libertad, acá en la Pampa es un colectivo sociocomunitario que se vincula con jóvenes y familias de distintos barrios. Se trabaja desde una perspectiva de acompañamiento e inclusión, generando herramientas y, y reeducación de consumos problemáticos. Muy bien. Nuestro equipo, nosotros estamos acompañados por un equipo técnico también. El cual cuenta con una, una abogada, articulamos ahí, por si los chicos tienen algún problema o algo, estamos acompañados por una trabajadora social y una psicóloga. Muy importante tener esas colaboraciones porque este, justamente la, la, la problemática de, los, de estos consumos, a los que en muchas oportunidades se acostumbran los jóvenes, este, Antonella, están relacionados con los problemas, con la, con la justicia, los problemas legales y también con el desórdenes, ¿no es cierto? Más que nada, no digamos. Este, Enfermedad o dolencia, sino desórdenes sobre todo. Eh, Antonella, ¿cuántas personas están vinculadas a Vientos de Libertad? ¿Van, vienen, participan? ¿A, a quiénes marcarías como protagonistas, Antonella? Y mira, eh, ¿cuántas personas están siendo asistidas por el equipo de vos ¿Cuántas personas integran el equipo? ¿Cuántas personas integran el equipo? Sí, eso te preguntaba. Y soy yo y somos un total de seis personas, más o menos. Soy yo que soy coordinadora, está la referenta, y contamos, como te decía, con un equipo técnico de profesionales. Muy bien. Eh, el, el, el, el Vientos de Libertad, con el que estamos hablando, para ubicar la, la audiencia, Antonella, labura en la ciudad de General Pico, Ahí en el, en el barrio... Este, um, Molinos y Ranqueles. Estamos en en el barrio Molinos y en Ranqueles también. Sí, sí, estamos trabajando esos dos barrios porque sentimos que es donde más está la necesidad del acompañamiento al cual estamos brindando. Muy bien. Antonella, ¿y cuáles son los ejes sobre los que se labura con el acompañamiento y también con actividades? Y en lo local nos estamos enfocando en talleres sociolaborales como panificación, huerta y también artísticos de esta celigrafía y graffiti hip hop. Estamos pensando también para el año próximo incluir herrería y manejo de presente. Herrería y manejo de PC. Mañana, el, el año que viene es, es mañana, Antonella. Así que mañana nomás llega otra, otra vertiente de, que, que le puede llegar a interesar a algunos. Y este, panificación, serigrafía. ¿Cómo se enseña hip hop, Antonella? Y hip hop, tenemos unos talleritas eh, que se llaman Nacho y Viole, genial. Eso, ellos, ellos van al taller, eh, aprenden a, a pintar, a hacer graffiti, a rapear. Por ahí si un chico eh, eh, tiene un, un sentimiento o una historia que haya vivido no, que lo, hay lo haya frustrado, eh, que son situaciones que por ahí han pasado y no sabe cómo expresarse, el pibe te lo expresa en una letra de una canción y son cosas que nosotras eh, aprendemos también de ellos. ¡Qué impresionante! La verdad es que entendemos también a la distancia, Antonella, a la distancia de aquellos barrios, pero conociendo nuestros propios barrios que hay un montón de jóvenes que por ahí están a la deriva o en situación de esquina, como solemos decir. Claro, por supuesto. Acá lo que, más que nada, que lo que se brinda acá es un acompañamiento comunitario, este, después para que el pibe tenga un aprendizaje, o sea, para que tenga ganas de salir adelante. Eh, vos viste que hoy en día si vas a pedir un, un, un trabajo, también eh, eh, mucha inserción laboral, inclusión laboral, Vos dices que hoy en día si vas a pedir un laburo, eh, es una realidad que, que vivimos acá en nuestro país, en Argentina y en todos lados. Vas a pedir un laburo, te ven con una viscerita y enseguida no te lo dan o no, si tenés otra condición sexual también. ¿Por qué no? Es algo que pasa en nuestro país. Claro. Y sobre todo lo podemos ver acá en La Pampa, donde se ha estado discutiendo y finalmente se aprobó este, una, una ley que genera un cupo trans en distintas dependencias del Estado, en la misma Municipalidad de Santa Rosa, son temáticas que vienen buscándose un lugar en la realidad y que bueno, hay que seguirles acompañando a todas esas minorías, a todas esas diversidades, pero Antonella después este, está eso en lo formal, digamos, y por parte de las instituciones y, y, y el Estado, Pero en el barrio, ¿cómo se labura esto? Porque son muchas personitas que hay, ¿eh? Antonella. Disculpame, ¿podés repetir que no te escuché bien? No, te, bueno, decía cómo se, cómo se labura en el barrio con ellos, con ellas, este, porque son muchas personitas que están ahí en, en esta situación este, y no se puede estar esperando que el Estado baje así como quien claro, dice a solucionar todo. ¿Ustedes están ahí todos los días? Con mucha participación ahí en el barrio, creando actividades, vínculos, más que nada. Muy bien, muy bien. Y, y... Escuchar la problemática que, que tiene cada chico, ver discutirlo con el equipo técnico, a ver qué solución le podemos dar. Si tiene problemas con la justicia, se articula con la, con la abogada, acá el equipo técnico y, y nada. Tratamos de darle la mejor solución y, y un buen acompañamiento, ¿no? Para que no se sienta excluido. Tal cual, tal cual. Entendemos, eh, Antonella, que esto es un laburo muy, muy serio para seis personas o para seis personas y las que les apuntalan desde los aspectos técnicos, esto puede ser bastante laburo. ¿Cómo recargas la energía, Antonella, día a día? Y mira, te digo la verdad, eh, tranqui, tranquila, tranquila, eh, tranqui. Lo que pasa es que también tenemos muchos mucho espacios que nos brinda el MT, por supuesto, con quienes está articulado, ¿no? Vientos de Libertad articulado con el MT, así que, eh, y nada, agradecerle ahí a las compas que nos brindan los espacios físicos, que nos dan un, un gran apoyo, y así, eh, nada, tranqui, nada más. Son, es fundamental el acompañamiento entonces del MTE. Sí, sí, es muy importante destacar que es fundamental acá el acompañamiento del MTE, que nos están apoyando muchísimo a la organización que yo represento también. Y cuentan, ah, ¿y qué, ¿qué organización representás? Contanos, Antonella. La misma, el MT. El MT y este, también eh, Vientos de Libertad. Tienen un lugar físico para laburar, ¿no? Un local, digo. Mira, la idea de los CAC, en realidad, eh, te comento un poco, los CAC están a nivel nacional, es algo financiado por el FEDRONAR, la Secretaría de Políticas Integrales Antidrogas. Este, Esto está a nivel nacional, son casitas de acompañamiento comunitario, como yo te comentaba recién, nosotros ahora en este momento estamos utilizando todos los recursos del MT, porque estamos articulados articulado, articulado con el MT, entonces eh, ahí damos los talleres, usamos la planificadora para, lo, para los talleres que brindan. Tenemos un espacio físico eh, donde pueda atender la, la psicóloga, la acompañante terapéutica, pero la idea en realidad a futuro es que. Eh, ...acompañadas por el municipio... ...¿no?... ...que sí. eh, podamos contar... Por, ...con nuestro propio espacio físico... ...o sea una casa que tenga todas las condiciones... ...para que los chicos puedan quedarse... ...en alguna ocasión si tienen un problema... ...porque en realidad sí son los CAC... ...nada más que como nosotros recién... ...estamos empezando... Este, ...si no hubiese sido por los espacios físicos... ...del MT, tal vez no, no... ...los vientos no estarían funcionando... ...como ya te decía... ...pero nada, vamos de a poquito... Y con, con fuerza, con confianza, acá con los compras. Muy bien. Estas son experiencias que están realizándose en otros lados en la Argentina, ¿no, Antonella? Sí, sí. Estas son... son... Sí, sí, por supuesto. Están, como ya te digo, están en todas partes de la Argentina y a la hora de lanzar uno nuevo pensaron en La Pampa, porque no La Pampa, porque no había... Este, y bueno, somos nosotras las encargadas. Bueno, vos eras muy conocedora, seguramente me vas a corregir si me equivoco, pero Pico es un lugar neurálgico si se hace un análisis de, juven, de, de juventudes en, eh, en, con estas problemáticas, de, con consumos problemáticos o situaciones así de, de esquina, o, o bueno, hay distintas maneras de llamarlo. Pero claro, Pico... sí, no, por supuesto. Pico es este, por ahí este, eh, bastante particular, sobre todo porque la sociedad se entera por, por diarios y por noticias periódicamente de, de hechos que involucran siempre a jóvenes, está la policía persiguiéndoles, hay distintas situaciones que por supuesto... Nos imaginamos, Antonella, que con el laburo de ustedes todos los días este, puede llegar a ir apagándose y generándole este, bueno, nuevos horizontes a estos chicos y chicas este, que bueno, generalmente eh, necesitan de algo que ya es medio tarde para que llegue, que no tuvieron garantizado a tiempo. ¿Están laburando también para eh, facilitar algunas viandas, eh, Antonella? Sí, sí, eso también, hacemos cada 15 días, estamos haciendo una olla popular, eh, por ahí tal vez cada 20 días, pero cuando se nos da, que tenemos la posibilidad y los recursos, como te decía, eh, con los compas hacemos una olla, así están los o molinos, y ahí los pibes van a retirar la vianda Muy bien, muy bien. Así que hay talleristas de distintas actividades, hay un merendero en el molino... Este... A ah, los merenderos, sí, en el muy Molino bien. y también uno en el Ranqueles. Ah, en, en Ranqueles también apareció, bueno, porque hasta, hasta donde yo estaba enterado, estábamos enterados, este, estaba funcionando todos los días el del Molino, hay también en Barrio Ranqueles. Eh, Antonella, la verdad es que, bueno, es saludable, muy, muy saludable esta actividad, este, este esfuerzo y este compromiso que se toman. ¿eh? Así que es el, es, va con, con nuestro saludo, va un reconocimiento, por este compromiso y por el esfuerzo. Y bueno, te invito, Antonella, a que dispongas del micrófono. Desde ya estamos muy, muy agradecidos por este ratito. Queremos seguirle contando a nuestra audiencia también en la medida de lo posible todo lo que se haga alrededor de la barrial Vientos de Libertad eh, conjuntamente con el MT. Te, te invito. No eso. Muchas gracias. Te invito a que uses el micrófono si tenés un mensaje más, una reflexión que nos quieras eh, dejar o que si querés, si así querés, te parece pertinente realizar algún pedido, señalar algo, lo que, te, lo que se te ocurra, Antonella. No, no, por ahora está, está, está bien. No, más que nada agradecerles a ustedes por el espacio y, y, y nada, muchísimas gracias y que cuentan conmigo, para, con mi voz, para lo que sea, cuando, cuando quieran. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir reflejando tu tarea y la de tus compañeros. Antonela, muchas gracias. No, gracias a vos. Eh. Un beso. Gracias. Antonella Zárate de Vientos de Libertad, de una barrial. Bien, bien de la vereda, como quien dice.